Somos Elena y Rodrigo. Gracias por acompañarnos una vez más aquí, en Radio alama en Internet. Entramos ya a comentar la actualidad local justo después de esa eh, magnífica introducción que nos preparaba nuestro director, Juan Cabezas. Pues sí, vamos a analizar una información que hemos conocido a través de alhama.com. Se centra en un acto, bueno, celebrado recientemente por el Partido Socialista Obrero Español aquí en alama Un evento que, por lo que leemos, tuvo una carga emotiva considerable, ¿verdad? Porque el foco estaba presentado puesto en el homenaje a militantes que, bueno, que ya no están. Exacto. Y lo interesante, es según detalla la crónica, es que no fue solo una mirada nostálgica al pasado, por necesaria y justa que sea claro. El acto también tuvo una clara proyección de futuro, ¿eh? presentando al nuevo responsable de las juventudes socialistas locales. Se buscó, por tanto, equilibrar, digamos, ese reconocimiento histórico con el impulso hacia las nuevas generaciones del partido en Alhama. A ver, vamos a situarnos. El evento tuvo lugar el sábado 11 de octubre. Justo la víspera del día de la Hispanidad. Eso es. El escenario fue la casa del pueblo de Alama, la sede local del partido, y el motivo explícito era la celebración del Día del Militante, una fecha que la agrupación aprovechó para rendir un homenaje póstumo a 17 compañeros y compañeras fallecidos desde la última vez que se organizó algo similar. Uf, imagino la atmósfera que se viviría allí. Desde luego, la crónica describe una sede llena. No solo estaban los militantes y simpatizantes habituales, ¿eh? sino también muchos familiares de los homenajeados, lo cual siempre añade una capa extra de emoción, claro. Sí, claro. Claro. Estaba presente la ejecutiva local al completo y también acudieron representantes de la dirección provincial del partido. Se menciona específicamente a María José Sánchez Sánchez, que es secretaria de Política Municipal y alcaldesa de Albuñol, Ajá. y a María del Carmen López, secretaria de Igualdad Provincial. El ambiente, como bien apunta, se describe como de una gran emotividad contenida, de respeto y recuerdo. El encargado de abrir el acto fue el secretario de Organización Local, Juan Antonio Martín Palma. Sus primeras palabras ya eh, marcaron el tono de la jornada. Hizo una semblanza de esas personas que ahora se recordaban, definiéndolas como gente que un día decidieron no cruzarse de brazos. Personas que soñaron con los ojos abiertos y que, en definitiva, dedicaron sus mejores años a defender los valores e ideales socialistas. Es una forma de poner en valor ese compromiso, ¿no?, que va más allá de la simple afinidad. Así es. Subraya la acción el compromiso activo. Y fue precisamente Martín Palma quien procedió a leer los nombres de los 17 homenajeados. Un momento que suele ser central en este tipo de actos. La lista es larga y refleja, supongo, el tiempo transcurrido desde el último homenaje. Los nombres son Mariano Ríos Nieto, Francisco Serrato Padial, Antonio Molina Jiménez, Francisco alférez Castro, María del Pilar Fernández Fuentes, Antonio Martín Pérez, Manuel Ruiz Maestre, Antonio Molina Flores, uf, sigo, Juan Fernández Redondo, Luis Muñoz Moles, Julio García Olmos, Ana María Villarraso Cabello, Alfonso Valderrama Molina, Antonio López Ruiz, Ignacio Vinuesa Ortuzar, Mariano Río Serrano y Francisco Redondo Miranda. 17 nombres. Sí. Martín Palma destacó que fueron personas que sintieron las siglas del PSOE no como algo abstracto, sino como una herramienta tangible y real para cambiar las cosas. Nombrarlos a todos es en sí mismo un acto de memoria colectiva importante para la organización. Y hablando de memoria, la crónica destaca la intervención de Antonio Molina Gómez, una figura histórica del socialismo alameño, conocido popularmente como Nono. Ah, Nono, no, sí. Él es el actual presidente de la agrupación local y fue alcalde de alama durante años. Su discurso aportó una perspectiva histórica muy necesaria en un día así. Recordó los inicios del partido en alama situándonos en los años 76-77. Tiempos complicados, ¿eh? Con la transición recién iniciada. Claro, claro. Las primeras elecciones generales y municipales en un ambiente aún cargado de incertidumbre. E incluso mencionó el intento de golpe de estado del 81 como un momento crítico. Claro. Contextualizar es fundamental. Nono Molina puso el acento en la valentía de aquellos primeros militantes utilizó la expresión «un contexto muy delicado» para describir aquella época. Es importante recordar que muchas de esas personas que daban un paso al frente en política, y concretamente en un partido de izquierdas como el PSOE, sí. cargaban aún con la memoria muy viva y a menudo dolorosa de la guerra civil y de la larga y dura posguerra franquista. No era una decisión fácil, ¿eh? ni exenta de riesgos, o como mínimo de señalamiento social en según qué ambientes. Exacto. Y dirigiéndose directamente a los familiares de los homenajeados que estaban presentes, les trajeron, transmitió un mensaje de orgullo. Les dijo que podían sentirse profundamente orgullosos de sus padres, madres, abuelos, porque fueron, en sus palabras, hombres y mujeres de los pies a la cabeza. Qué bonito. Es un reconocimiento no solo político, sino también humano a la entereza de esas personas. Y dentro de esos momentos emotivos, la crónica de Alhama.com relata uno especialmente con Fue cuando intervino la hija de Julio García Olmos, quien fuera concejal socialista, y falleció hace relativamente pocos meses. Ah, sí. Al parecer, habló entre lágrimas, lo cual es completamente comprensible, claro. Recordó la figura de su padre, destacando cómo defendió al partido y sus ideas hasta el final de sus días. Más allá de la política, mencionó que les había dejado grandes lecciones de vida. Y un detalle muy personal que compartió fue que la familia había podido conocerle aún más en profundidad gracias a un libro autobiográfico que él mismo escribió. ¡Qué curioso! Estos testimonios personales son los que realmente conectan y dan sentido humano a estos homenajes. Sí, totalmente. Humanizan la la figura del militante más allá de su rol público. Y sobre Julio García Olmos también habló Paco Bonilla, quien encabezó la candidatura socialista en las últimas elecciones en la vecina localidad de Ventas de Zafarraya. Ajá. Bonilla compartió recuerdos de García Olmos pintando un retrato interesante. Por un lado destacó su firmeza ideológica usando la expresión no dio paso ni por un lado ni por otro. O sea, convicciones firmes. Eso parece. Sugiriendo una convicción sólida en los principios socialistas. Pero por otro lado también resaltó su carácter tranquilo y conciliador. Algo que no siempre va unido a la firmeza, ¿verdad? Es una combinación interesante. La firmeza en las convicciones y la capacidad de diálogo. Bonilla también subrayó la lealtad de Julio García al partido, mencionando como ejemplo que se negaba a criticar públicamente a los propios compañeros, incluso cuando pudiera haber discrepancias internas. Una lealtad que, según Bonilla, nacía de su calidad humana. La definición final que dio de él fue sencilla pero potente. Muy buena persona. A veces, en política parece que olvidamos esa dimensión fundamental fundamental Cierto. La encargada de cerrar el acto fue la actual secretaria general del PSOE, Sandra García Martín. La crónica indica que estaba visiblemente emocionada, lo cual es lógico siendo la máxima responsable local en un día así. Normal. Su discurso se centró en reivindicar el valor intrínseco de la militancia. Habló de ese esfuerzo, a menudo invisible, de dedicar tiempo personal, horas robadas a la familia o al ocio por defender unos ideales. Mencionó explícitamente la lucha por la igualdad y la justicia social como motores de ese compromiso. También hizo referencia a la larga trayectoria del partido, sus más de 140 años de historia y a la idea de que cada militante, con su aportación, busca dejar una pequeña huella para bien en la sociedad. Y también tuvo palabras muy personales para algunos de los homenajeados, compartiendo anécdotas que seguramente resonaron mucho entre los asistentes que los conocieron. Mencionó, por ejemplo, a Manuel Ruiz Maestre, apodado El Florero, como un referente personal para ella. Recordó la franqueza de Paco Alférez, otro historiador, histórico con una frase que le decía, niña espabila. Esto sugiere una relación cercana y de confianza. Contó también una historia reveladora sobre Antonio Molina Flores, quien esperó a jubilarse como policía municipal para poder decir abiertamente que era socialista. Esto nos da una idea de las presiones o autocensuras que podían existir no hace tanto tiempo. Son detalles que ilustran mucho. Sandra García también tuvo un recuerdo especial para dos mujeres. Primero para María del Pilar Fernández Fuentes, destacando que fue la primera concejala socialista en la historia de alama Un hito importante. Sin duda, en la representación femenina en la política local. Y segundo, para Ana Villarraso. Contó cómo costó convencerla en su día para que formara parte de una candidatura electoral, pero que finalmente dio el paso porque, según dijo ella misma, no quería seguir viendo los toros desde la barrera. Una metáfora clásica pero muy gráfica, sí, de lo que significa pasar de la opinión a la acción política. Absolutamente. Y más allá del homenaje y el recuerdo, Sandra García aprovechó para hacer una defensa del la política útil, de lo que ella llamó la política buena, la constructiva. Ajá. Quiso poner ejemplos concretos de lo que considera logros alcanzados gracias a la acción política impulsada desde su partido, mencionando leyes como la de dependencia o la de igualdad, medidas como la subida del salario mínimo interprofesional o la reciente reforma laboral. Su mensaje final a las familias presentes fue una invitación a la reflexión y a la participación activa, porque, según sus palabras, desde la política se pueden hacer muy muchas cosas para mejorar la vida de la gente. Es una forma de conectar el pasado homenajeado con el presente y el futuro de la acción política, claro. Y como apuntábamos al principio, este evento no fue solo para mirar atrás. Hubo un momento claramente enfocado en el relevo generacional y el futuro. Exacto. Se presentó oficialmente al nuevo secretario general de las Juventudes Socialistas de Álama, la Organización Juvenil del Partido. Se trata de Juan Antonio López Fernández. Efectivamente. Él mismo tomó la palabra para exponer brevemente sus objetivos al frente de esta nueva etapa de las juventudes socialistas en Álama. Explicó que su principal meta es doble, ¿no? Ajá. Por un lado, acercar el partido y sus propuestas a la gente joven del municipio, intentar conectar con sus preocupaciones e intereses y por otro lado, bueno, luchar para revitalizar el pueblo, buscando generar oportunidades y condiciones para que los jóvenes no tengan que marcharse y puedan desarrollar su proyecto de vida aquí, en Álama. Es un reto importante en muchos municipios de nuestro entorno, desde luego. Sí, sí. La despoblación o la falta de oportunidades para los jóvenes es un tema crucial en el ámbito rural y en localidades como la nuestra. El evento se prolongó con una comida de confraternización, un espacio ya más distendido para la convivencia entre los asistentes. Y por supuesto, para quien quiera profundizar en los detalles, leer las citas exactas o ver las imágenes del acto, la noticia completa está disponible en la web de alama.com. Nosotros ya estamos preparando el siguiente comentario con más información de alama y su comarca. Exacto. Seguimos trabajando bajo la batuta de Juan Cabezas, que está en el control técnico, y que ahora nos indica que llegamos al final de este espacio. Hasta la próxima. Radio alama en Internet y alhama.com. Información para compartir.